Eh, desnudarme completamente ¿no? o sea que no, no, esto no es una historia de, de leyendas ni de mitos es, esto es una historia real en la cual hemos tenido que comprimir en 400 páginas eh, es, es difícil, bueno, porque es una vida muy completa muy llena eh, cada minuto cuenta, cada segundo incluso no o sea que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 Que yo siempre trabajé con todo mi corazón, con toda mi alma, ¿no? Pero luego con el tiempo vas viendo la realidad de las cosas, ¿no? poco a poco, entonces era muy jovencito, yo entregaba, me entregaba entero, pues, después surgen, y en el libro lo vemos, muchísimas cosas más, muchos trabajos más, pero te das cuenta, y aunque ya entonces, en algunas ocasiones también me lo dijeron a algunos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 Y le dice que soy aceterafía, voy con el director, que eh, es la otra pues, parte de risa, ¿no? Y el director le dice, que claro, si dices la verdad, no se eh, va a... También va a ser una cosa no tan así, más, más, más pequeña, lógicamente, pero una cosa similar también, ¿no? <ríe> o sea, luego, pues, no sé, pero yo creo que también a las personas así como yo pues estamos rodeados de cierto algo de misterio y quizás pues todas estas cosas también influyen un poquito, ¿no? De, y, en que... y digo, Miguel, que la siguiente cuestión te la hago eh, con la admiración profunda, el respeto inmenso. Sé que eres una persona que has hecho mucho por este país, eh, por España, y que sigues trabajando... Eh,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 Y tú, pues como agente, pues tienes que pagar el sapo, lógicamente. Si, si quieres salvar a tu servicio, si quieres salvar que el país siga hacia adelante, pues te comes el sapo, te callas y aguantar, ¿no? Y estando y ahí, pues es pues lo de siempre, pues el lobo molesta. Y estando en Barcelona, Miquel, eh, ahí tuviste mucha baraca, tuviste mucha suerte, porque un poco más...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 Esto es una cosa que es, está ahí, está clara, o sea que eh, lo han rentabilizado muy bien. ¿Pero, eh, ¿pero eh, quién yo, es, Miquel, en tu opinión, eh? Pues eh, lo han rentabilizado, vamos, principalmente lo han, lo han rentabilizado por pues, lo que no tenemos. O hemos, sea, claro, el PNV eh, y luego, pues, también lo han rentabilizado ciertos poderes de... de, de, de no digo del gobierno del gobierno ¿no? De los gobiernos, vamos, o sea que pues porque siempre de alguna manera pues la, el, la ambición de los puestos etcétera el poder todo esto es un problema grave ¿no? dentro de todo esto o sea, entonces esto lo que lo único que hace es que, que estos temas pues no terminen nunca todo el mundo quiere quedar bien y todo el mundo y esto pues eh dicen que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 por un espía. En los países del mundo esto no se permite, también lo digo. No quiero decir que nadie que eh, ya es está libre, un pionero, impreso, eres un es, pionero. Pero, pero bueno, adelante. Una historia que está en ese libro en Yo confiaso en Roca Editorial con Fernando Rueda, con Miquel Lejarza. Gracias, Fernando. Un abrazo.